Frederick Albert Mitchell Hedges iba con su, con su hija, eh, hija adoptiva, eh, de diecisiete años, cuando paseando por, bueno paseando, investigando y viendo cosas por el Yucatán en Belice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 de aluminio que se alojaba a sí mismo en un estrato numerado en bueno, el estrato número 35 de la investigación y que presentaba una evidente diferencia con cualquier pieza o sea, animal o objeto geológico que podamos conocer